el show, damos comienzo al vigésimo programa ya de esta propuesta musical, de historia, de conocer las historias de las bandas, de los intérpretes, de los creadores de música a lo largo y ancho de todo el planeta y el comienzo hoy a todo rock and roll. Música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 to the west but she's a gang and I love Y con toda la van timing Iota Imenzaba Iota Iτοi Ioi Ioi Ioi Ioi iau tio hos lorilis. H الي 15 Septati? C� ez он SHEIUXIT Ele Cancer Dei' Het Zenit 6002시�, En Radio Ver derivar Venue Preparaed khifar Count UiMais Iruviminit. IoiD kamikgaron CF прям tu skifar�d roll comment. IoiMai Ari Nima. sotar. IoiT fence. Ioi cut. IoiT kindicby. UoMKA P classic. IoiT Pis선, IoiI meIi'm geografk. IoiDen Russell Ford, creatively가 a LAUGHTER ersten someone noi mullшей. IoiScosik YoiI. They are two people. IoiIto, dåiemacieон. Ioi-Coding. IoiS de rock and roll, considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes de la historia del rock y una figura influyente en la música y la cultura popular durante 7 décadas. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y también en el Salón de la Fama de los Compositores. En el año 2015 recibió el premio Rhapsody y Rhythm del Museo Nacional de Música Afroamericana por su papel clave en la formación de géneros musicales populares y ayudar a poner fin a la división racial en las listas de música y en los conciertos a mediados de los 50, cambiando lógicamente signific significativamente la cultura norteamericana. Todos i Frutti, la canción que estábamos compartiendo del año 1955 fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en el año 2010, que declaró a su vocalización única sobre el ritmo irresistible anunció una nueva era en la música. Facesio Little Richard a los 87 años en el mes de mayo del año 2020 Con él comenzábamos este Bienvenidos al Show Yeah <música> Why you don't know what to do to me to the poodle Oh Rudy. to the poodle Oh Ooh, to the poodle Oh Rudy. to the poodle Oh Rudy. to the poodle Oh my papa blue ma blab bam blah. Seguimos con Gloria Estefan, cantautora, actriz y empresaria cubano-estadounidense. A lo largo de su carrera ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo. 31 millones de ellos solo en los Estados Unidos, lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. Considerada como la madre del pop latino, ha ganado múltiples premios y reconocimientos, entre ellos 7 premios Grammy. Posee una estrella muy grande en el paseo de la fama de Hollywood el diario británico The Sun lo ubicó en el puesto número 13 de las 50 cantantes que jamás serán olvidadas comenzó a cantar en un grupo que tocaba música latina y tras varios conciertos entró a formar parte del grupo de, de, que pertenecía a Emilio Estefan eh, entró como cantante cambiando el nombre del grupo por el de Miami Soul Machine Gloria Estefan Gloria y Emilio Estefan se casaron en 1978. En la década de los 80 comenzó su carrera solista en paralelo con el grupo Miami Sound Machine. Ha ganado 14 premios Lo Nuestro, 3 Grammy, 4 Grammy Latino, 8 premios Orgullo Latino, 7 Billboard, 2, 2 MTV y 2 American Music Award entre muchísimos muchísimos otros premios que ha ganado a lo largo de su carrera. Gloria Stefan, mi tierra. Partimos ahora la música de Janet, nacida en Londres, Inglaterra en 1951, cantante y compositora, que se dio a conocer a finales de la década de los 60, a mediados de la época. Desde Sávec cada conoció a un grupo de jóvenes apegado a la música y junto a ellos formó el grupo musical Picnic. En el 71 retorna como solista a insistencia de Hispavox, que lanzó su primer sencillo Soy Rebelde. La canción definió su carrera como baladista y amplió su fama en países de habla hispana. Continuó publicando una serie de larga duración, de media la popularidad hasta el 76 en que aparece ¿Por qué te vas? Y que fue difundida en la película Cría cuervos de Carlos Saura. Esta canción se ubicó en la lista musical de toda Europa y encabezó los países en los países como Alemania y Francia. En ese año firmó para la discográfica Ariola por la cual grabó en Francia eh un álbum que se llamó Álbum Musical e inclinó su carrera a la música disco. En el 92 hace tributos musicales con el grupo Mágico 60 y en el 2004 cambiaron el nombre a Místico 70. Janet es catalogada como una de las más grandes intérpretes de baladas del mundo. Janet, ¿por qué te vas? Un carnaval, seria sensacional Pero no se estan mintiendo Hay carnaval en febrero Y el miércoles de ceniza Cuando se apaga la risa Y el disfraz vuelve al ropero Acá vive el pueblo entero Colgando de la cornisa Como van a andar diciendo La vida es un carnaval Aquí no se ve el canal donde lo están transmitiendo. Yo entiendo muy pocas cosas, pero sé que no es igual vivir como un animal que ser estrella famosa, que el mundo no es color rosa y la vida es desigual. Es igual, la vida es desigual y no es lo mismo nacer arriba o crecer de abajo. Si no hay comida, si no hay trabajo ¿Cómo van a andar diciendo La vida es un carnaval La vida es mucho más Que andar el corazón al tener fe, que tener de todo alcanza, no es lo mismo ver qué pasa que pasar cubriéndote de aquella taza de té, no es igual a una tetaza. Es igual, la vida es feliz igual y no depende de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas No es igual mañana ¿Cómo van a andar diciendo La vida es un carnaval? Quien vive con antifaz, por algo se está escondiendo Y las verdades no es tuya, que se hace socio del mal Porque en la vida real, sabemos que es cruel y es mucha La causa de nuestra lucha Y la vida es desigual Desigual, la vida es desigual Para unos pocos es parecida a un cuento de Adán Tu propia vida no vale nada Es igual la vida es igual y no depende de nuestro esfuerzo de nuestras ganas Es igual la vida es igual y todo indica que va a ser más desigual mañana Compartíamos la música de Ignacio Copani, nacido en Buenos Aires en el año 59, cantautor argentino de los más populares, diría yo. Es autor de más de 1200 temas y alrededor de 300 de 300 publicados en materiales discográficos hasta la fecha. En suma, de 30 años de carrera ha actuado en los teatros Ópera, Gran Rex, Luna Park, en los estadios Velódromo Eh, el, también el mundialista de Mar del Plata y el olímpico de Córdoba ha actuado en Uruguay, en Chile, Colombia España, Italia, México, Paraguay Estados Unidos sumamente popular a fines de los 80 y durante la década de los años 90 para el 2006 había superado el millón y medio de discos vendidos entre sus instinciones se destacan múltiples discos de oro plata, platino y doble platino además de haber ganado el premio pensario y el diploma al mérito de la fundación Connex en el año 1995. Cuenta con casi 40 trabajos discográficos a lo largo de toda su carrera. Compartíamos este de Sigwal Continuamos con un cantante, actor, compositor, productor discográfico argentino de folclores, canciones melódicas, de pop en español. Sergio Dennis comenzó a cantar de muy pequeño en fiestas de la escuela y reuniones familiares. A los 16 años, 16 años integró el grupo musical Los Joker. En marzo del 69 se radicó en Buenos Aires e ingresó al conjunto Los Pambis, con el que grabó su primer programa eh disco para un sello que era la CBS. Los productores vieron su potencial y le dieron la oportunidad de comenzar su carrera como solista. En noviembre del 69 grabó el tema Fin soñador y también Te amo para te llamo para despedirme, escritos y producidos por Francis Smith, quien fuera el productor y voz líder de los Naufragos a quien también compuso muchísimos temas para un montón de de artistas de la República Argentina, que también produjo Los Ángeles de Smith en la década de los 80. Su repertorio, el de Sergio Denis, incluye versiones en español del español de canciones originalmente grabadas en inglés, tales como California Sun Orienta, eh grabado por Mamá Santa de Papas, eh pipa de la paz eh, de Paul McCartney nada cambiará mi amor por ti de Gil Medeiros pero eh, no sé un montón de canciones eh grabadas eh traducidas al español y grabadas por este gran gran artista eh argentino y latinoamericano diría yo Recibió el premio Gardel al mejor álbum artista romántico melódico en el año 2017 y el premio Gardel a la trayectoria en el 2018. En el 2019 sufrió un fuerte accidente en un escenario durante un concierto en Tucumán, lo que motivó eh, que permaneciera 14 meses en estado de coma, falleciendo el 15 de mayo del 2020 cuenta con más de 70 álbumes editados a lo largo de toda su carrera Sergio Denis la vida vale la pena Ya sigo soñando, por ella sigo sintiendo Que todo vale la pena, se aprende a vivir viviendo Que solo se aprende a vivir viviendo Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena Que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena de lo que dejimos se va telo el poder y aunque no se vivo que vo vale la Y final hoy de este bienvenidos al show que comenzábamos con Little Richard, lo hacemos con ZZ Top, banda de blues rock y hard rock norteamericana formada en 1969 en Houston, Texas tiene el mérito de ser uno de los poquísimos grupos de rock que todavía conserva sus miembros originales después de 50 y pico de años de haber mantenido un número casi similar de años el mismo manager y productor. Con más de 5 décadas de carrera musical poseen decenas de discos de oro y platino, siendo de las bandas más exitosas del sur del de de Norteamérica. Solo en los Estados Unidos han vendido más de 25 millones de copias y hasta el 2014 se estimó que sus ventas superaban los 50 millones a nivel mundial. Se ganaron un espacio en el mundo del cine y la televisión. La primera aparición de renombre fue en el 90 en la película Volver al futuro 3, donde no solo colaboraron con la canción de con el tema oficial del film, sino también eh se las arreglaron en el estilo viejo este interpretándola ellos mismos en la escena de la fiesta del pueblo además han participado en alguna serie de televisión como dos hombres y medio en el 2010, en el 2007 colaboraron con sus voces en el episodio Handest Dusted de la serie animada King Otehill y de igual manera Gibson su guitarrista y vocalista apareció como padre de Angela Montenegro en la serie Bones aquí está En el final ZZ Top la Grange I'm right